Pero no íbamos a pasar por alto de ninguna manera la columna habitual, semanal de Mari Servino en Radio Kermes y en Radio Cracia. Mari, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, Seba. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer bueno, saludarte. Gracias, igualmente. Y bueno, un saludo para nuestro compa Bertolini. Por supuesto. Eh, porque habitualmente la columna es con Bertolini. Claro que, claro que sí, claro que sí, es cierto. Pero bueno... Hoy te acompaño y... yo. Perfecto, perfecto. Eh, yo había asumido un compromiso, no solamente con Bertolini, sino con la audiencia, este, desde que volvimos del, del Encuentro Nacional de Mujeres entre el EU, de, de ir este, analizando, desgranando, compartiendo un poco de todo lo que una se trae desde allá, ¿no? Y en relación por ahí con, con el análisis o la reflexión, que eso es lo que me gusta a mí, eh, con respecto a algunos talleres en los cuales estuvimos eh, no digo yo personalmente por ahí, pero sí alguna de mis compañeras que después este, es que hacemos este, esta reflexión de, de, de lo que nos queda ¿no? de cada taller eh, el jueves pasado hablamos con Berto le contaba yo del de taller de activismo Gordes porque son estos talleres este, que se han ido incorporando, nuevos que se han ido incorporando A los, a, los, a los muchos talleres que hay en los encuentros, y, y hoy me había comprometido con otro taller que resulta, por supuesto, nunca, nunca tan actual como es el de la feminización de la pobreza, ¿No? y como este, justamente esa cuestión es la que nos pega tanto a, la, a las mujeres en este caso, doblemente, porque cuando hay un ajuste económico, hay una gran feminización de la pobreza, porque cuando empiezan a faltar los recursos básicos y los ingresos para sostener la vida cotidiana, las principales afectadas somos justamente quienes tenemos y damos resolución a, a la alimentación, a la escolaridad, a las compras de los, de los productos, a la supervivencia, en resumidas cuentas. Y bueno, y allí estuvimos en el... En, el, en uno de los talleres de, de la feminización de la pobreza porque en realidad había, hubo tanta concurrencia de mujeres fue fantástico en realidad eso que en todos los talleres hubo excesiva eh, concurrencia y digo excesiva porque lo, los espacios resultan chicos y hay que desdoblarlos un taller que se, que se anuncia como uno se termina desdoblando en tres o en cuatro por la cantidad de concurrentes y había bueno Como te decía yo, una, gran, una inmensa mayoría de mujeres que debió ser este, desdoblado. Había mujeres eh, jóvenes y había mujeres mayores. Así que, eh, escuchando un poco allí los testimonios de las compañeras de otros, de otros lugares, ¿no? eh, terribles testimonios a veces, este, por ejemplo, las compañeras del Gran Rosario están agrupadas en cooperativas de trabajo como el MTE y otras, algunas de ellas recicladoras o cartoneras, contaban cómo se organizan y también relataban estas experiencias de empoderamiento frente a tantas situaciones de exclusión, ¿no? Es realmente muy fuerte todo eso. Y, y bueno, en resumidas cuentas hay una gran claridad en cuáles son los principales enemigos externos de, de la, la, la población más vulnerable, ¿no? en este caso obviamente las mujeres estamos incluidas, y sabemos, la conclusión es, bueno, eh, los principales son eh, el FMI, las corporaciones mediáticas y económicas, los gobernantes que representan sus intereses, el partido judicial, en eso fue una gran coincidencia. Y después bueno queda esto de la reflexión, siempre digo, para identificar los enemigos que tenemos dentro de nuestros ADNs culturales y sociales, ¿no? Y que son los que más tenemos que combatir, cuando eso me refiero también este, un poco a, a la mirada dentro de las organizaciones sociales y dentro de los partidos políticos también, donde las compañeras, las mujeres por ejemplo, por allá, por fines de 90, principios del 2001, cuando, del 2000, cuando empezaron a surgir las organizaciones sociales, el, el gran protagonismo que tuvieron las mujeres eh, y que tienen en estas organizaciones que se crearon bueno en esa época, lamentablemente, tan necesariamente, eh, en, en muchos sectores del país. Y, y esas mujeres que... que que han sido capaces de dar respuesta a la ausencia del Estado ante las necesidades básicas que surgen. Pero también ¿no? la importancia que, que, que se creó de que pudieron y pudimos ser capaces de, de armar una agenda del feminismo, agrandarla y emplearla, porque por esto digo que el feminismo es transversal y el feminismo tiene que ver con todas las luchas con todas las luchas, este, de, porque no se pueden disociar las luchas. Digo, dentro de, este, de esta situación tan compleja de crisis económica, eh, esa lucha que, que llevan las mujeres eh, no puede disociarse de, la, dere, de, los derechos, de la, la lucha por los derechos de la legalización del aborto, en contra de los femicidios, por, salud, eh, por educación sexual eh, integral. Eh, por la paridad de lo, pero por la paridad de los espacios, hablaba yo también, ¿no? Esto de, de, de, de construir eh, dentro de las organizaciones y dentro de los partidos políticos, ese lugar que le corresponde a la mujer, porque generalmente en esos espacios todavía sigue esto que te decía yo de ADN machista, cultural y social, donde eh, los compañeros dentro de esas organizaciones todavía no les, no les conceden, no les dan el lugar que les corresponde a las mujeres que se los han ganado, por supuesto. O sea, dentro de esas organizaciones, o dentro de los partidos políticos, todavía se sigue, se sigue reproduciendo esa práctica patriarcal que las mujeres muchas veces están eh, eh, excluidas, digo, en esta cuestión de los lugares de decisión y los lugares de jerarquías, entre comillas. Entonces, bueno, todavía esto se, se habló mucho allí en, la, en los talleres de la feminización de la pobreza, porque se hizo este análisis de lo que está pasando ¿no? en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, como te decía. Y es, un, es una tarea, es una tarea para ir logrando, eh, para construir justamente ese poder popular y feminista transformador desde abajo y desde adentro, que también intenta nuevas maneras de entender y de construir la política. No podemos estar afuera las mujeres. Seguro, conquistar esos espacios es, es fundamental para cortar esta, esta claro, brecha. Claro, pero bueno, también tiene que ver con, con los compañeros, ¿no? Hay, este, que, hay que soltar espacios de Claro, César. justamente, justamente. Y bueno... Y como última te cuento que en cada, en cada taller que, que estuvimos participando eh, hicimos presente eh, todas las, las compañeras, los recientes despidos de la fábrica de Alpargatas, por supuesto que siempre en cada taller que estamos eh, mencionamos y recordamos a Andrea López como uno de los también de los casos más paradigmáticos de la feminización de la pobreza, ¿no? Y también este año, desgraciadamente, eh, tuvimos que hacer referencia al femicidio de Flavia Fernández. Y bueno, y también esto que, no, que nos tocó muy de cerca con el femicidio de Flavia Fernández y de cómo los medios, muchos, algunos, se hicieron mayor eco del posterior asesinato de su femicida, invisibilizándola como como principal víctima de la violencia del patriarcado. Bueno, todas estas cosas nosotras las llevamos a cada encuentro que vamos y, y nos traemos todo este otro cúmulo de, de, de aprendizaje y de, y, de, y de materia para la reflexión y para seguir avanzando en este feminismo transformador que, que estamos impulsando desde hace mucho tiempo y que tenemos que seguir haciéndolo. Muy bien, Mari, como siempre es un placer escucharte, eh, la, la verdad que eh, nos resulta mucho más que instructivo, te diría. Bueno, ¿Eh? Eh, eh, como siempre digo y siempre lo, lo, lo, y no puedo dejar de mencionarlo Alberto, eh, eh, esto solamente intenta eh, la reflexión, viste, de cada una, de cada uno, de cada une. Y para, antes de despedirme quiero así recordarle a toda la audiencia que hoy, todas, todos y todes, tenemos la posibilidad de aprender un poquito más y de reflexionar un poquito más, porque hoy está la charla de Claudia Corol en la Universidad de La Pampa a las 18:30 horas, en la Facultad de Humanas. Eh, ella es una feminista activista, pero además es una educadora popular. Nos va a venir muy bien a todas, a todos y a todes, como dije, Este, escucharla. Uh -huh. Estuvo conversando con vos, ¿no?, en el programa, es, en tu tiempo la, mujer. la entrevista el martes eh, es fantástica escucharla y, bueno, sería para escucharla horas enteras, así que, bueno, hoy está la posibilidad de, de ir a verla, así que está la invitación hecha. Muy bien. Mari, muchas gracias. Al contrario, compañero. Te mandamos un abrazo grande. Otro y un saludo especial para toda la audiencia de Radio Cracia. Gracias. Y de Radio Carmés, por supuesto. Gracias, hasta, Mari. Hasta luego. Hasta la próxima. Mari Servino, eh, conductora de Tu Tiempo Mujer, a través de Radio Kermés, compartiendo su habitual columna sobre feminismo en la mañana de Radiocracia. ¿no? Y comentaba acerca de esta charla, Claudia Corol se va a presentar hoy eh, a las seis y media de la tarde, 18.30 horas, en el Salón Azul de la Universidad Nacional de La Pampa, convocada por el Taller sobre Feminismos eh, eh, Sursituados y la Cátedra Extracurricular Y derechos sexuales y reproductivos. Pueden encontrar la entrevista que realizó Mari Servino a Claudia Corol en la página de Radio Kermés, radiokermés.com. 56 minutos pasaron de las 11, así continuamos en Radio Cracia.